Buenas, ¿cómo hola, a es la rompa? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá trabajando un poco. Bueno,、eh, primero para aquellas personas que, que están escuchando y que por ahí no, no tienen、eh, idea, porque es un, un centro que reabrió、eh, y, que, y que es nuevito,、eh, cuéntenos primero、eh, qué es el centro comunitario, ¿Cómo, cómo nace, sobre esta vuelta, contame un poquito. Bueno. Nosotros somos el Centro Comunitario Providencia de José Cepas, que está ubicado、uh -huh. en Chile y Junín, a una cuadra de las vías de San Martín.、Eh, y bueno, este año volvimos a nuestras actividades con todo.、Hasta、los últimos años, durante la pandemia, habíamos estado s u c e n i e n d o una bella popular y este año decidimos comenzar con, con todo, varios talleres artísticos y deportivos en el Centro Comunitario. Estamos trabajando de lunes a viernes y hacemos talleres abiertos para, para chicos y chicas. Bien, y bueno, se nota que, que volvieron ahí con, con mucha energía porque eh, eh, realizan propuestas para esta semana i t de receso invernal que arranca en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo surge esta idea? Sí, y bueno, le decidimos un poco hacer como cambiar la estructura de estos días, como para proponerle a los chicos. Actividades distintas, más recreativas, más relajadas,、mm. y a su vez,、eh, nada, buscar traer algunos espectáculos artísticos al, al barrio y, y bueno, que toda la comunidad tenga la posibilidad de acercarse a compartir. Bien, está abierto entonces para, para toda la comunidad, no solamente ahí para, para quienes ya participan del centro. Claro, hay distintas actividades, por ejemplo, las que son abiertas a la comunidad son las de hoy. Uh -huh. que viene un grupo musical muy copado que se llama Oye Música Tú Pues、uh -huh. y ese sería, es hoy, vamos a estar ahí desde las dos y media y la banda va a comenzar alrededor de las tres, tres y media de la tarde、uh -huh. y nada, vamos a estar ahí esperando con, con algo para compartir, con un poco de cochuelo, pasta frona y nada, es la propuesta de hoy al igual que la de el lunes que viene、uh -huh. Son las propuestas que tenemos abiertas para toda la comunidad. El próximo lunes, al mismo horario, va a venir una compañía de psico también a, a compartir al, al barrio. Ah, buenísimo. Eh, decíamos、eh, abierta toda la comunidad, pero después también tienen unas propuestas que u que,、bueno, que están n o que e pensadas para para las niñas que participan de, del centro, ¿verdad? Claro, bueno, entonces estas, nosotros e s t a s e m a n a s las fuimos armando estos días y bueno, quedaron. Estas dos propuestas que te contaba,、mm. y de, después tenemos tres salidas educativas que armamos con, para, para los chicos y las chicas que están participando en el centro.、Mm -hmm. Vamos a ir a, al Centro Cultural Conti, en Capital Federal.、Bien. Vamos a ir a, a la, al Teatro de la u n c Y también vamos a ir al cine en el Centro Cultural José Sepas.、Mm -hmm. Esas son las salidas que armamos para ir con los distintos chicos y chicas del, del espacio. Todas actividades、eh, sumamente interesantes. ¿Cómo lo están viviendo、eh, los jóvenes, los niños del centro? Bien, bien, o sea, estuvimos esta, este último mes cada vez,、eh, vinieron más y más chicos, se nota que, que hay entusiasmo, que, que le están copando, bueno, que están copando el espacio, se están、mm. arruinando un poco, y bueno, esa era, esa era la idea desde un principio hasta ahora. Venían de a poquito participando, pero bueno, ahora se nota que están, están viniendo en mayor cantidad y, y con muchas ganas. Así que, nada, estamos, estamos contentos por eso, porque nada, un p o c o volvió el, el quilombo al, al、uh -huh. centro. Bien, el ruido por allí. Sí.、Eh, Y、Julián, bueno, vos me decías, bueno, están viniendo más, más jóvenes. Después de estas actividades,、eh, ¿tienen cupos para, para las niñas、eh, que, que estén por ahí cerquita, y que por ahí no sabían que existía el centro y están buscando algún tipo de, de actividad? Si, si los tienen, ¿cómo pueden hacer para, para, para acercarse y ser parte del centro comunitario? Bueno, nosotros, como te decía, estas últimas semanas,、eh, recibimos un montón de chicos y chicas nuevas, entonces、uh -huh. decidimos frenar un poco la incorporación. De chicos para poder acomodarnos bien,、uh -huh. eh, pero bueno, en el caso de que alguien esté interesado, es cuestión de acercarse y ahí le comentaremos si, si estamos i n s c r i b i e n d o si los anotamos y les avisamos.、Uh -huh. Eso lo vamos, lo vamos resolviendo semana a semana dependiendo de cómo, cómo va haciendo la asistencia al, al centro. Perfecto, eh, Julián. Eh, bueno, te agradecemos estos minutitos. ¿Nos recordás las dos propuestas que son、eh, abiertas y bueno,、eh, la ubicación del lugar para que, para que puedan asistir? Bien, hoy, martes,、eh, estamos desde las dos y media ahí en el espacio.、Eh, va a venir la banda, va a ser un espectáculo súper divertido para toda la familia.、Uh -huh. eh, y el lunes que viene, que no me acuerdo qué fecha es. e s el próximo lunes,、uh -huh. eh, también a la misma hora, dos, desde las dos y media de la tarde, va e l grupo de circo al centro. El centro、uh -huh. está ubicado en la esquina de Chile y Junín, que queda a, a una cuadra de las vías del Ten de r s a Martín、eh, muy cerquita de, de la, del pase a nivel de Rivadavia.、Uh -huh. eh, esa sería la. La referencia paso, del paso a nivel de Rivadavia, ahí donde está la esquina del campo y el futuro polisportivo del barrio,、eh, está el, el centro comunitario. Perfecto, bueno,、eh, Julián, te agradecemos estos、eh, minutitos y también、eh, la, la invitación ahí que la, la vayan haciendo、eh, extensiva y, bueno, y que puedan disfrutar junto a las niñas todas estas actividades. Bueno, de una, bueno, gracias, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, te mando un abrazo. Nos esperamos. 俺らしろ。